La información aquí en la 88.9. Estados Unidos vende a Europa armas para Ucrania con un sobreprecio de el 10%. El presidente Trump es muy vigilante, declaró el secretario de, de Tesoro de Estados Unidos. al recordar que el mandatario prometió que no suministrará más dinero a Ucrania. Histórico, México y China sellan alianza espacial. La empresa Cass Space, fabricante de cohetes comerciales con sede en Pekín, lanzó el día de ayer el octavo cohete de su serie Kinética One, ligian One, llevando consigo a la órbita siete satélites, incluyendo un par construido en México. Ordenan liberar inmediatamente a Álvaro Uribe hasta que sea definida su sentencia. El Tribunal Superior de Bogotá-Colombia falló eh, una tutela a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez... y ordenó su libertad inmediata. Al menos hasta tanto se defina la decisión de segunda instancia sobre la condena, que le fue dictada por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. En primera instancia a 12 años domiciliaria. Pasamos a los nacionales. El Pro cuestionó a Miley por el abuso de los vetos y exigió el presupuesto 2026. Inundaciones en Buenos Aires por el temporal, vecinos atrapados por el agua en Villa Celina. Imágenes fuertes han subido a las redes sociales. Cuatro policías de Santa Cruz serán sancionados tras golpear a un joven en un control. El ataque quedó registrado en un video que se viralizó en las redes sociales y generó total repudio. La fuerza provincial inició sumarios y prometió sanciones ejemplares. Córdoba continúa cortado el camino a las altas cumbres tras la gran nevada. Según el gobierno, si la oposición revierte los vetos, no podrá aplicar las leyes. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, dijo no tenemos recursos para enfrentar eso. Diputados intentará insistir en las leyes de emergencias en discapacidad y aumento a las jubilaciones. pronóstico del clima, buenas condiciones que irán mejorando cada vez más eh... y esto se debe a que se observa la presencia de un sistema de baja presión en la región litoral del país, no obstante el ingreso de los vientos de direcciones eh, del sector sur oeste esta situación genera que las condiciones vayan mejorando en la jornada con buen tiempo y para los próximos días un marcado descenso de la temperatura Ya se va anticipando eh, que para el verano se vendrán varios cortes de suministro de corriente eléctrica. Eh, falta de generación de energía. Empujados por los importados, los precios de los mayoristas al alza subieron 2.8 en junio según el INDEC. Santo Tomé, un joven que estaba privado de su libertad, se escapó desde una comisaría. Rosario, la de esa prensiva costumbre de estacionar en la vereda, los autos, más de 14.000 infracciones en lo que va del año. Hablando de Rosario, en el día de hoy se larga la reserva de entradas para el clásico ante News Boys en el gigante. clásico entre Central y Unsold Voice donde ya comienzan a venderse las entradas Una mujer fue detenida en el microcentro de Rosario por subalquilar inmuebles a narcos prófugos Accidente en es un acoplado se desprendió mientras descargaba en Renova e impactó contra una tolva. Más títulos, un camión despistó y cayó en el arroyo entre Monji y Díaz, no hubo heridos. ámbito local se firmaron convenios para el programa deporte comunitario con clubes del departamento. El Centenario Basketball Club fue el lugar elegido para la firma de estos convenios con tres clubes del departamento tras la gestión ante la provincia. La información aquí en la 88.9